El linchera. Un viaje infinito de los sentidos. Capítulo 8 Poner el cuerpo Buenas noches, permiso. En el capítulo anterior hablamos del encuentro. Encontrarse con uno mismo, encontrarse con el otro, encontrarse para actuar. Lo principal es encontrarse con uno mismo para crecer y para que el intercambio pueda ser más productivo cuando nos cruzamos con otros. Tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie. Nunca te quejes de nada ni de nadie Porque fundamentalmente tú has hecho tu vida Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo Y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar Corrigiéndote El verdadero triunfo del hombre surge de las cenizas del error Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean Hay quienes en tu mismo ambiente supieron pensar las circunstancias son buenas o malas, según la voluntad o la fortaleza de tu corazón. No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte. Enfrenta con valor y acepta que de una u otra manera son el resultado de tus actos y la prueba que has de ganar. No te amargues con tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirá justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. Deja de engañarte. Eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de tu fracaso. Si tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente tú, nadie pudo haberlo sido por ti. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa de tu futuro es tu presente. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas. Sin alimento morirán. Aprende a nacer del dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo. Comienza a ser sincero contigo, reconociéndote por tu valor, por tu voluntad, por tu debilidad para justificarte. Levántate y mira por las montañas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Until the philosopher, which old one race of sabiduría and another Inferior Is finally And permanently Discredited And abandoned Everywhere is war is a war That until they're no longer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 peace world citizenship rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attain now everywhere is war war and on Un viaje infinito de los sentidos. Hoy no me va a acompañar el ICHIN, mi libro oracular. Hoy lo que me acompaña es el horóscopo maya. Vamos a revisar cuál es su energía y de qué manera debemos actuar en este día. Estrella resonante amarilla. Hoy nos encontramos en un día para madurar desde nuestros sentidos y resonar a través del arte Estrella representa el arte la belleza, la armonía, la elegancia Hoy, en este tono resonante nos sintonizamos con el todo resonamos juntos y la vibración será en armonía desde la belleza la confianza en esta capacidad de brillar que tiene estrella será fundamental. La comunicación sabemos que es nuestro propósito de esta onda encantada, por lo que comunicarnos desde la armonía, desde el arte y la belleza, nos sintoniza con nosotros y con los demás. Nos transformamos en un canal de información y nuestra comunicación se vuelve armónica, bella. No nos dejemos vencer por la sombra de estrella. No nos auto-enjuiciemos -enjuici si las cosas no salen como las planeamos. Entendamos que razonar en armonía es también aceptar que somos parte de un todo, que funcionamos juntos, que formamos parte, y que todos tenemos un brillo propio. Vivamos hoy desde la belleza del corazón. No pretendamos que todo está bien si en nuestro corazón no resuena la armonía. Permitámonos un tiempo de mirarnos dentro, de poder ver nuestro potencial, nuestro brillo interior. Confiemos en nuestro brillo personal y hagamos hoy de nuestro tiempo un arte. A alegre el sol sobre los campos de Tala Junto a las vías van los lincheras Llepando como en caracol La casa cuesta hacia la sala Van los gitanos todos los días Ellos no saben de dolor cada boca hay un cantar que a gritos dicen sus alegrías indiferentes al amor y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del Yalar junto a las vías van los linyeras Llegar se oye un peón E entonar esta canción Llega Llega Soy Corro el mundo i no se ha Oh Sol sobre los campos del talar junto a las vías van los linyeras y al llegar se oye un peón y entronar esta canción yeah. Linyeras hoy corre el mundo y no sé a dónde voy En la linjera vamos a hablar de poner el cuerpo. Muchas veces me he cruzado con mucha gente que te habla, te dice, te dice, te cuenta, te narra de qué manera es la vida, de qué manera tiene que ser o de qué manera puede ser. Muchas veces esas narraciones no tienen concreciones. Muy pocas veces me encuentro con personas que a sus ideas les ponen el cuerpo Pero esas son las que hacen andar Las que hacen mover este universo Me gustaría contarte lo que para mí es poner el cuerpo Y lo que es sentir el cuerpo Si no vamos hacia un lugar podemos hablar de tres, tres tipos de cuerpo El cuerpo sutil, el cuerpo medio y el cuerpo físico Hoy vamos a hablar del cuerpo físico, que sería lo que se ve, lo más espeso, son la piel, los huesos. Yo lo considero como mi altar, es mi altar por tanto lo cuido, por lo tanto lo voy mejorando día a día y lo voy llevando hacia que ese cuerpo sea perfecto. Un hecho y que sea una síntesis de mis ideas Me parece que hoy es importante Más allá de hablar Hacer Concretar Y en cuando vamos a concretar Algo que es muy importante para poner el cuerpo Es la pasión Me gustaría contarte Qué es para mí la pasión Y cómo es necesario Porque es muy necesario Y, y en esa pasión también tiene que haber convicción y una fortaleza interna muy poderosa. Cuando ponemos el cuerpo, salimos del lugar pasivo. Vamos a conquistar la pasión. Pero esa pasión sin causa, que es una pasión que es el estado de la mente. Es un estado del ser. Es el estado de nuestro núcleo interno, de lo más profundo. Esa cosa que, que existe, que se siente, pero con mucha, pero mucha fuerza, que te atrae, que te rodea, que te atrapa, como el fuego. Esa es la pasión. La pasión es cuando aparece la sensibilidad. La sensibilidad a la suciedad. La sensibilidad a lo feo. La sensibilidad a la pobreza. La sensibilidad a la enorme riqueza y a la corrupción, pero también es la sensibilidad a la belleza de un árbol, a la belleza y al cantar de un pájaro, al fluir de un río, al fluir de las, de las emociones. Es necesario sentir todo esto, porque sin pasión la vida se pierde. La vida se convierte en un vacío superficial y sin mucho significado. Si no podés ver la belleza de un árbol, sentirlo, si no sentís afectos por él, no estás viviendo. Yo poseo tres gemas preciosas que oculto como si fueran tres tesoros. La primera se llama amor La segunda se llama moderación La tercera se llama humildad Porque amo, soy valiente Porque soy moderada, soy generosa Porque soy humilde, puedo ser una desconocida Hoy se prefiere el valor a la dulzura, ser generosa sin moderación, gobernar al pueblo sin humildad. Todo esto conduce a la muerte. Solo el que lucha con amor puede vencer, sólo el que posee amor está con su pueblo. Cuando el cielo quiere salvarnos, nos protege mediante el amor.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 al 0800-222-5262. O entra a www.defensorbelarga.org.ar Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo.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 Cuando un colectivo sueña, ¿hacia dónde viaja? Cuando un colectivo sueña, viaja hacia... El cielo. Más allá de lo que vemos. Al infinito y más allá. Hacia el cielo. Hacia todos lados. Al infinito. Cuando un colectivo sueña o sueña? Hacia el universo. Hacia el lado que quiera. Hacia adentro. Cuando un colectivo sueña, viaja al infinito. Al cielo. Muchos lados. Hacia el universo. Más allá. Hacia el infinito. Hacia no sabe dónde, pero viaja.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 tras palabras que muelzo herramientas de trabajo cenizas sin nombre hay un hilo que me cose color rojo y negro Tanta sangre, tanta luna y los caballos rompen al alambrado así corre al Desperdicios de la miel y pieles sin hambre Huyo en bicicleta algún paisaje Buscando la luna y mi sangre y los caminos me abren en el árbol y mis manos amansando el barro Tuve miedo a la noche y ahora estoy jugando Es la fuerza que irrumpe celeste y salvaje y Cualquier cosa es un camino entre un millón de caminos. Por tanto, un guerrero siempre debe tener presente que un camino es solo un camino. Si siente que no debería seguirlo, no debe permanecer en él bajo ninguna circunstancia. Su decisión de mantenerse en ese camino, o de abandonarlo, debe estar libre de miedo o ambición. Debe observar cada camino de cerca, Y de manera deliberada. Y hay una pregunta que un guerrero tiene que hacerse obligatoriamente. ¿Tiene corazón ese camino? Todos los caminos son lo mismo. No llevan a ninguna parte. Sin embargo, un camino sin corazón nunca es agradable. En cambio, un camino con corazón resulta sencillo. A un guerrero no le cuesta tomarle gusto. El viaje se hace gozoso. Mientras un hombre lo sigue, es uno con él. En el camino nos vamos encontrando, nos vamos uniendo. En este caso me encuentro con Lucas, Lucas Zaid. Escuchamos una de sus canciones... ¿Cómo estás, Luca? Bien. Se escucha ahí la guitarra. En este camino nos encontramos y... ¿Cómo se llamaba esa primera canción? La Vuelta. La Vuelta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te gusta que te llamen? Lucas. Lucas, así, sí, Lucas sí, sí. Saeed, Lu o no nada ni... Oh, Lucas. Como, como me quieren llamar. Como te quieren llamar, buenísimo. Hoy estamos eh, charlando de lo que sería poner el cuerpo. En este caso vos ponés tu voz, que es parte del cuerpo, es la última parte de la expresión del cuerpo, la voz lo que sale hacia afuera A me gustaría preguntarte Si vos te acordás o si tenés algún momento Que pienses que ¿Cuándo nació la música en vos? ¿Cuándo aprendiste a tocar? o Si te acordás de algo de eso eh, En mi casa siempre hubo música eh, Me acuerdo Mi viejo es músico Y, y venían todo toda su banda A ensayar a mi casa ¿Qué, qué tocaban? tocaban música latinoamericana eh, y me acuerdo cuando era chico de irme a dormir para ir a la escuela el otro día y que estaban ensayando yo vivía en una casa alpina y, y la música el sonido en una casa alpina que es de madera eh, se amplifica Y era muy difícil dormir sí. pero te terminabas durmiendo por y escuchando la música que hacía mi viejo y todos sus amigos y creo que eh, en esos primeros años eh, nació la música para mí de dónde viene luca también en este en estos encuentro que nos que nos encuentra para no redundar Nos gusta que nos conozcamos y conocernos. Me gustaría saber dónde venís en el sentido concreto. No te voy a preguntar si dónde vas porque eso es lo más difícil sí. hacia adelante. Eh, mi nombre... Tengo dos nombres. said es mi segundo nombre. Eh, me gusta pensarme así. Eh, a partir de, de, de mis nombres. said eh, viene de toda una historia, un antecedente musulmán de Medio Oriente, de Beirut específicamente. Y Lucas me lo puso mi vieja eh, por el Lucas de la Biblia, el, el apóstol Lucas. Y me gusta pensarme en esa convergencia como... ...parte de la historia... ...como parte de los sucesos... ...que de alguna forma... ...convergen... ...en, en uno y como... ...como en todos y todas... ...y me parece que somos... ...producto... De, ...del todo... ...relacionado entre sí... De, ...del todo claro... ...es lo que venimos hablando en realidad... ...estos... ...encuentros... ...de Lichera... ...tratan de hablar de eso... ...del todo... Y de la conexión que existe en este presente. Y en este presente me gustaría que vamos a otra canción. Dale. Voy a hacer una canción que habla del presente. Pero el presente superpuesto con el pasado. Como si fuese... No, que creo que es lo que pasa, me parece que es como medio difícil separar los tiempos y que en realidad lo que nos sucede es que estamos constituidos todo el tiempo del presente y del pasado y de lo que va a venir y todas esas expectativas. Era la tarde, miraba el cielo, estaba lloviendo tanto que me perdí en el tiempo navegando en un barco, en un barco, en un barco de papel. Cada gota de mi río inundaba al niño que era yo en otro tiempo, otro sol. Mis manos, mis uñitas, aquel viento de ayer. En hoy uh, uh, uh. Mis manos, mis uñitas, aquel viento de ayer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 Escuchando a Lucas Lucas ahí como él se quiere llamar Me gustaría que ahora entremos en el proceso creativo Los temas son todos tuyos uh -huh. sí. Me gustaría saber cómo cómo haces para... Cómo te inspirás, cómo viene a vos la musa cómo, cómo es tu proceso creativo Si tenés algún proceso Cada uno tiene su particularidad Sí eh, Hay claro, hay un proceso Eh no siempre es igual. Me parece que es necesario eh, a mí me resulta muy difícil ser disciplinado. <risa> y me parece que muchas veces obviamente la disciplina es una imposición y y a veces el hijo eh momentos que son mucho más libres mucho más abiertos en donde en donde con un poco de sensibilidad a lo que a uno le está sucediendo como como un punto en, en, en relación a las cosas y a los demás eh, dejas proyectar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo de alguna forma también poniendo poniendo el cuerpo y Eh, y tratando de de sacar algo de todo eso contextual, digamos. No es que uno crea, sino que es como, de alguna forma, eh, un punto en donde, donde transmite un montón de otros puntos. Entonces, cuando tengo tiempo eh, y me permito... Como percibir O, o, o abrirme a, a, a ese contexto eh, Me empieza a salir Un poco la música y, y las palabras ¿Vos escribís primero Después la música o al revés? o Y a veces me sale La música y las palabras Y a veces las palabras y la música Y a veces la música y después las palabras Sí, va y ven O sea, sí. ya, ya me lo has dicho que eh, Me gusta Que sea así porque Dependiendo de cómo, cómo suceda, la música y la, la canción es de determinada forma. Y El, sos así en la letra, sos obsesivo, dejas que fluya, que vaya fluyendo la letra y después o la retocás, la haces una vez, la terminás, las vuelvas a retocar, la vez la escuchás. Y sí, trabajo bastante. Le metes trabajo a Les cada canción. Le meto trabajo porque me parece que lo difícil es tratar de sintetizar, tratar de de dejar lo esencial. Claro, lo, lo que lo que pretendemos o lo que pretendo como linjera esto, el viaje de los sentidos, que qué quiere decir los sentidos, ¿no? Es abrirse no solamente a la razón, estamos dominados por la razón. Bueno, cuando hablamos de sentido hablamos de emoción y abrirse a los cinco sentidos y hasta el sexto sentido que tenemos el poder de la intuición. Me parece que en los procesos creativos está todo eso y en lo que vos decís también, por eso es todo desordenado. En lo caótico está la belleza, dice alguno por ahí, ¿no? Me gustaría escucharte un poco más. Dale. No sé si podemos podemos hacer una más. Sí. Y después también podemos hacer otra más, si tenés alguna ahí. Sí, sí. Y ya no tendríamos que ir. Es ¿Con otra... qué vamos ahora? Eh, se llama... Eh, Arena. Es una canción que habla también sobre el tiempo. Vamos. Cómo tomarse el tiempo. tren Aunque la arena cae no corra sa el tren Loco. No pierdas tiempo Las hojas caen, ya es otoño y tengo un sueño otoño y tengo sueño Vuelta a la Olga Estoy haciendo del dolor una trinchera Haciendo otra cosa que dolerme La trinchera es el lugar del aguante La trinchera es este mar Donde el amor inunda los surcos Y de las lágrimas crecen flores Estoy haciendo de mi dolor una trinchera. Casi en la superficie de mi piel puede leerse el mapa de su recorrido. Una trinchera que atraviesa el nido. Que fortalece el corazón indeleblemente, músculo pulsátil. Soy un pez coi. Haciendo experiencia en construir una trinchera. Mi trinchera es un lugar de cobijo. Asomo el ojo algunas mañanas y ya no hay enemigos. Porque hacer una trinchera, a veces, es el lugar de donde venimos. Venimos. El linchera, el corazón y el alma guiando este viaje. Hemos llegado al final De este viaje El viaje donde hay que poner el cuerpo Gracias Lucas Gracias Linshina Por compartir este momento Muy agradable Me gustaría que nos despedamos con una canción Pero antes tengo que despedirme De todos y todas Los abrazo Los escucho Ya no pienso uh, uh, uh, Ya no pienso Que yo estoy Y me ah, Como las luces Sobre el mar Como las nubes Sobre estoy ya no soy ya no pienso uh, uh, uh, uh, ya no pienso que yo estoy y me en riesgoego ah, como las luces sobren sobre el mar Pronto el barco se hundirá y con el todo El dolor el temor y el encierro Pronto la torre se caerá y con ella todo el temor y el encierro se olvidarán, como las luces sobre el con todo. el dolor el temor y el encierro pronto la torre se caerá y con ella todo el dolor el temor y Estoy desenriedo. Ver a escuchar el linchera. radionauta.com.ar